Y en in cada conversatie, cada beso, cada abrazo Yo, le, yo le decía, yo decía eso antes, de me nadie me decía siempre un <laughs> pedazo de razón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 Hodeway, hablamos sobre la marcha Kind of look mango down to me a las 6 de la tarde, estás escuchando Ojo de Güey. Libros, música, teatro, cine. Ojo de Güey. Oír mejor. Todos los martes, de 5 a 6 de la tarde, con Mauro Basiuc y Matías Di Loreto, en Radionauta FM 106.3. Ik en de kreet ga. Ik ga soms helemaal niet lang op het hart van de gelieven. En ik naar I see Turn Oh, Holloway, hablamos sobre la marcha. Jawel, een oogje om te mejor. Todos los martes, de 5 a 6 de la tarde, met Mauro Bazzuc en Matías de Loreto. En Rodríguez Auta, FM 106.3.